Buenos días, amigas y amigos de Farco. En la Universidad Campesina Unicam Suri, de Villa Ojo de Agua, en Santiago del Estero, se realizó el primer campamento latinoamericano de jóvenes de la agricultura familiar, con el propósito de debatir las demandas de los jóvenes de la agricultura familiar campesina e indígena. En la Casa Patria Grande, en Capital Federal, se realizó el lanzamiento del campamento con funcionarios del Ministerio de Agricultura Familiar junto a los candidatos al Parlamento del Mercosur, Parla Sur, Jorge Tayana y Daniel Filmus, quien se refirió al tema de educación rural de la siguiente manera.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 Y una primera decisión que tomamos nosotros, es que no hay ningún artículo en la Constitución que diga que el derecho a la educación es solo para aquellos que pueden ir a escuelas con、no、cientos de alumnos. Que si hay una escuela para uno solo, no t i e n e menos d e r e c h o vale la pena construir esa escuela. A través del intercambio de experiencias, permitieron construir propuestas de políticas públicas entre los jóvenes de diversas organizaciones campesinas e indígenas. Nos alegra el espacio a donde la juventud campesina encuentra y piensa para los futuros. cada vez más discutiendo que vamos construyendo una unidad de, de, de toda nuestra América, porque el agronegocio no s ataca apenas como brasileños, como argentinos, nos ataca como campesinos. Nosotros y n o o s tenemos r a s t que dar respuestas, luchar para garantizar que nuestros territorios, s e a n donde la vida supere, l o a g r o n e g o c i o Fueron más de 300 jóvenes de diferentes puntos de Argentina, Paraguay, Brasil, Chile y Uruguay debatieron sobre el acceso a la tierra, ley de agricultura familiar, agroecología y soberanía alimentaria, fomento a la producción y comercialización de productos campesinos, derecho a la comunicación, taller facilitado por la Defensoría del Público, equidad de género y educación rural, en el marco del Grupo de Trabajo sobre Juventud Rural de la Reunión Especializada de la Agricultura Familiar. Para el Informativo Farco, reportó Damián Galeano, desde la FM Activa 95.5, Pirané, Formosa.